Estás escuchando En la otra oreja Bueno, ¿y está pasando un camión ahora? ¿Un camión? No, no puede ser A ver, eh, micrófonos en el aire Por favor eh, De afuera del estudio Eh... Compro. Para el programa La Otra Oreja Compro baterías, rayadores calefones Barcos, aviones, helicópteros Compro Bueno, está bien eh, Algunos compran y otros venden Por ejemplo Esta cajita musical En Mar del Plata le estamos entregando No solamente la cajita musical Con No llores por mi Argentina Que en este caso tiene la la foto de Evita, sino que también estamos entregando los libros, los dos libros de anécdotas de Norita Cortiñas. Al que lo quiera en Mar del Plata, estamos entregando. ¿eh? Se comunican a nuestro WhatsApp o por el Facebook de La Otra Oreja, eh, que ahí están los programas anteriores. ¿eh? En el Facebook de La Otra Oreja siempre están publicados ...los programas el día siguiente, ¿no? Edu, ahora vas a leer los mensajes. Bueno, lo dice Lara y estoy leyendo los mensajes. Por ejemplo, Rafael de dice... ...celebro al nieto 140, bello el programa... ...el de hoy que hace de la memoria... ...una digna resistencia cargada de esperanza. Saludos de la Sierra Norte de Puebla, en México. Jorgelina desde Buenos Aires... ...nos dice que... Eh, ...Bienvenido Nieto 140... ...Comisión de Vecinos... ...Justicia por Campomar... ...Espacio de la Memoria... Eh, ...está Gustavo Jones... ...escuchando Patricia desde Mar del Plata... Eh, ...Pablo Cala desde Colombia... ...desde Bogotá seguramente... ...Gaby Corbalán desde el Gran Buenos Aires... Mir ...Mary Roldán desde Mar del Plata... Susan, de la Uruguaya, que vive en el Gran Buenos Aires. Eh, está Carla, de Uruguay, escuchando también el doctor Alfredo Grande. Graciela, de, de acá, de Mar del Plata. Eh, Olmedo, Santiago, desde Panamá. Eh, Efraín, desde Puebla. María Claudia, desde acá, desde Mar del Plata. Jorge... Eh, mi oculólogo preferido oftalmólogo le dice en él eh, ¿no? dice estoy en la azotea abrazo muy buena onda y excelente música saludos a toda la audiencia eh, gracias Jorge eh, Carlin escuchando el programa Santiago también de Mar del Plata Tati Almeida nuestra querida madre de Plaza de Mayo Luis Caro que lo vimos ayer en el teatro Silvia Silvia eh también escuchando y hay hay más hay más um... Bueno, Edu, no decíamos que la otra oreja tiene mucha música y pocas palabras? Sí. Cortala con los mensajes. Bueno, así lo dijo Lara. Pasamos a ¿Estás escuchando? Bien. Desde la otra oreja. La otra oreja argenta Graciela Romero y Raúl Metz ...fueron desaparecidos, son los papás de Adriana Metz, permanecen desaparecidos... ...y su hermano nació en cautiverio en la escuelita de Bahía Blanca. Un encuentro de tras 48 años. Adriana es integrante de Abuelas de Plaza de Mayo... ...y desde el año pasado una de las referentes de la filial Mar del Plata... Y desde muy pequeña inició la búsqueda de su hermano Que nació en el 77 en un centro clandestino de detención de Bahía Blanca Bueno, después que sus padres fueran secuestrados por la dictadura cívico-militar y eclesiástica Pero esa búsqueda de tantos años en las últimas horas llegó a su fin Se encontró con su hermano de 48 años Quien se transformó en el nieto 140 hallado por, la, por las abuelas Mientras persiste por parte del gobierno de Milley la desarticulación de áreas claves para la tarea de la búsqueda ante su postura negacionista, Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes la restitución de otro nieto apropiado. Bueno, es el hijo, ya lo dijimos, de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. Bueno, compañeros graciela y Raúl presentes ahora siempre bienvenido nieto 140 y cuando le preguntaron a Adriana y ahora que y hay que seguir luchando vamos por todos vamos por la restitución de todos los hijos apropiados eh, por la dictadura cívico militar y que muchos por, su, por sus dudas siguen averiguando solos, ¿no? O motivados por las abuelas de Plaza de Mayo y por las por la por la vida, ¿no? Por muchos chicos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alejandra Rabinovich desde Córdoba, una hermana de desaparecido que nos presenta Abuela, cuéntame. Bye-bye. <laughs> pon diana i que el socialisme i que conscientitzar el mundo canviar canviar dicen que el árbol flor Igual Igual Abuela, contame Quiero recordar Si camino Chueco como mi papá Si miro a los ojos Como mi mamá escuchando desde la otra oreja bueno vamos a hablar de de uno de los nietos que recuperaron su identidad que en la conferencia de prensa eh, de abuelas estaba en, el, estaba en una esquina Adriana la hermana del nieto 140 estaba Estela de hacia y al lado uno de los referentes de Abuela de Plaza de Mayo Manuel González eh, Granada, que nació el, el 27 de junio del 76. Eh, su padre desapareció el 24 de marzo del 76, el día que empezó la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Él desapareció en la localidad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, permaneció detenido en la brigada de San Martín, en la comisaría de Escobar. El 2 de abril de ese mismo año, sus restos de, de fueron hallados sobre la ruta número 4 y sepultados como NN en el cementerio de Escobar. Bueno, en el 96, su cuerpo fue identificado por el equipo argentino de antropología forense. Bueno, y, y su mamá, Ana María del Carmen Granada, fue asesinada en San Nicolás el 19 de noviembre del 76. Junto a ella se encontraba Manuel Hernández quien salvó su vida gracias a que su madre lo ocultó en un ropero. Bueno, y esa es la historia de, de Manuel, que tiene un hermano que conoció en un concierto, en un concierto precisamente donde el hermano, Gastón, es bajista. Vamos a escuchar, a, homenajeándolo a Manuel... Eh, y a Gastón, Gastón González, que es bajista de Los Pericos. Prenderé Los Pericos por la otra oreja. ¿no? cuántas luces yo pueda aprender Prenderé cuántas luces Yo fue a aprender porque a veces Estamos escuchando a, a Los Pericos y Manuel González Granada dijo la restitución de la verdadera identidad es la única libertad. Y ahora vamos a escuchar homenajeando al nieto 140 dándole la bienvenida una vez. Me darás mil hijos por la otra oreja. radio Comunidad. Despertar y revolver Recuerdos que nunca tuvieron orden Viéndome a los ojos digo Hola extraño, vos sabes quién soy Contra el tiempo Solo cuentan las horas Y un inquieto candor. Una vez oí tu voz, se fue alzando clara entre mis sueños. Cancioncita de este amor, mana dulce cuentos de pasión y libertad buen día qué se cuento pasear por Escuchamos el círculo, que Mio Johansen eh, digo, de, ¿me darás? Perdón. Estamos escuchando una vez, me das mil hijos y ahora vamos a escuchar El círculo. Kevin Johansen y Georgina Hassan, una maravillosa versión. Recuéstate, duérmete para despertar. Sonriente y feliz, despierta. pero eso me lo dijiste hace muchos años cuando eras chiquita bueno, y vamos a leer algunos mensajes de Estrella, de León México que va a escuchar el programa mañana seguramente grabado eh, Pablo Cala dice, bienvenido el nieto 140 logros como ese son gracias al trabajo de madres y abuelas como Mirta Baravalle Mirta Baravalle que queremos muchísimo que se nos fue hace un año más o menos Eh, Mierta Baravalle, y saludamos a, um, que, que buscaba a, a su nieto o nieta. Y saludamos a Lili, la sobrina Mierta, que ojalá el 141 sea tu primo. Bueno, gracias por la otra oreja. Siempre hace que se suba el ánimo ante tanta situación en contra en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Allá, en Argentina, como acá en Colombia. Bueno, María Eugenia que está escuchando el programa también desde México, desde la Ciudad de México. Y Mary Roldán dice, aquí estamos con Alicia de Acantilados. Felices de recibir al Nieto 140. Abrazo, Adrianita querida. Claro, nos vamos a trenzar con con Adriana en cuanto llegue a Mar del Plata, ¿no? Eh, bueno, y vamos a escuchar ahora. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentas. ...de La Otra Oreja... Eh, ...vamos a escuchar ahora... ...a un... ...una versión de Hasta Siempre... ...a ver qué dicen... Ay, ¡Vámonos, ven artistas! ¡Uno, dos y tres. Un trío callejero que nos envía un... ...un argentino que escucha este programa, ¿no? Un tío callejero en plena Habana... ...en la Cuba... Hasta siempre. ¿Qué comandante, ¿Qué comandante? ¿Qué comandante. Aquí se queda la que la La extraña able de tu querida presencia. Comandante. Que demà Hola. Un barman i és. Que coman Al cor que diu. la próxima semana la otra oreja